No dejaron ni una En el marco del Día Internacional del Libro, les contaremos siete beneficios de la lectura que demuestran por qué es importante leer libros. Leer un libro puede considerarse como uno de los mayores actos placenteros de la vida. Puede que parezca un poco exagerada la sentencia, pero la sensación de evasión, desconexión y libertad que se siente es irreemplazable. Y no solamente eso, sino que la lectura de libros nos hace libres y combaten el aburrimiento, nos hacen más inteligentes, fomenta el desarrollo personal y profesional, favorece la conversación y las relaciones, libera emociones y es el ejercicio para mantener un cerebro sano y animado, además de ser un antídoto contra la soledad. Lamentablemente, no son pocas las personas que no leen por falta de tiempo o de ganas. Piensan que no tiene sentido, habiendo otras opciones de entretenimiento, o que los libros no están hechos para ellas. No se detienen a pensar qué es lo que la lectura de libros les puede llegar a aportar. Quizás nadie se los haya dicho, o igual se los dijeron, pero ya tomaron su decisión. Para todas esas personas, y también para afianzar la confianza en aquellas personas que ya son lectoras, veremos una serie de beneficios que demuestran... ¿Por qué es importante leer? Hay que señalar que en el mundo hay cerca de 800 millones de personas que no cuentan con las competencias básicas de lectoescritura, lo que hace que no tengan esa llave que abre la puerta al universo de los libros. Por no hablar de las personas que tienen otra serie de dificultades para acceder a ellos, como por ejemplo las personas ciegas o con alguna deficiencia visual pero por lo pronto les comentamos las siete razones por las que leer libros es importante en la vida de las personas, aunque estamos seguros de que hay muchas más. La primera. La lectura es evasión y entretenimiento. Los libros transportan a las personas a otros lugares, momentos y personajes sin moverse del sitio. Quedarse encerrado en un libro es sinónimo de escapar, experimentar y disfrutar nuevas sensaciones la lectura de libros nos hace libres y combaten el aburrimiento. Segunda, la lectura favorece el aprendizaje. La información recibida se transforma en conocimiento. La lectura aumenta la comprensión, atención, observación, concentración, reflexión, pensamiento crítico y memoria de las personas. La lectura de libros nos hace más inteligentes. Tercera, La lectura despierta la curiosidad y alimenta la imaginación. Leer activa la inspiración, la imaginación y el surgimiento de ideas. Hace que el pensamiento vaya más allá del texto y se adentre en nuevos mundos. Que te quieras adelantar acontecimientos o crear caminos alternativos. La lectura fomenta el desarrollo personal y profesional. Cuarta. La lectura mejora las habilidades de comunicación. La lectura, además de activar el cerebro, hace que se amplíe el vocabulario, que mejore la gramática y ortografía y favorezca la consecución de habilidades verbales, rapidez mental, toma de decisiones y confianza. La lectura de libros favorece la conversación y las relaciones. Quinta. La lectura empatiza y sociabiliza. Leer libros hace posible que cualquier persona lectora se ponga en la piel de otra, empatizando con ella en función de las situaciones vividas. Hace que se desarrolle el instinto afectivo y moral, lo que lleva a las personas a ser más abiertas, compartir, conversar y enriquecer contactos. La lectura de libros libera emociones. Sexta, la lectura es salud. La lectura retrasa el envejecimiento mental, consiguiendo un cerebro activo y sano. Además, combate el estrés al relajar y hacer que el latido del corazón sea más lento y alivie la tensión muscular. Combate el insomnio y se asocia con un menor riesgo posterior de demencia. La lectura de libros es la gimnasia cerebral para mantener un cerebro sano y animado. Séptima, la lectura es compañía. Es muy difícil sentirse solo cuando se está acompañado de la lectura de un libro. Un libro es capaz de tomar la forma de un pequeño y perfecto compañero en cualquier lugar y momento. La lectura de libros es antídoto contra la soledad. Como nos dice en una famosa frase Thomas Carlyle, los libros son amigos que nunca decepcionan. Así que, si tienes un libro a mano y algo de tiempo libre, ¿Por qué no celebramos el Día Internacional del Libro leyendo? Disfruten su lectura. Hasta pronto. No somos dueños de nadie, que nos quede claro. La vida solo son instantes en que nos compartimos. Si nos hemos elegido en el camino, honremos ese regalo que nos brindamos. Cuidando día a día la relación humana como lo más preciado, pero sin apegarnos. Y si hemos decidido soltarnos, solo agradezcamos ese encuentro que nos dio la oportunidad de proyectarnos y gocemos esta sabiduría adquirida cuando aparezca nuevamente una nueva persona en nuestra vida. Y así, en libertad absoluta y responsabilidad mutua, Vamos a cultivar para complementarnos. Hola, buenas tardes. Estamos en nuestra reunión virtual de los viernes. Sergio, ya sabes, un gran abrazo desde la Ciudad de México. Eh, miren, el tema que yo quiero tomar hoy, es muy breve, porque el tema es muy vasto, es los libros. ¿Qué son los libros? En verdad, sería muy interesante preguntar así a quien se nos ocurriera en la calle o en, no sé, donde vamos al café o qué sé yo, una pregunta así a bocajarro, como dicen por ahí. ¿Para ti qué es un libro? ¿Qué significado tiene? ¿Qué peso tiene en tu en tu vida un libro? Eso a mí me parecería muy interesante hacerlo. Y bueno... Pero yo les quiero comentar algo eh, en relación a mi vida acercada a los libros. Eh, yo empecé a leer y hablar desde muy temprana edad. Primero hablar, obviamente, ¿no? Y después leer. Yo empecé a leer eh, ya con cierta fluidez a los 5 años. Eh, entré también a edad temprana a la escuela primaria y... En segundo año, pues salí con unas calificaciones maravillosas, ¿verdad? Y me regalaron de premio la profesora, me regaló un libro. ¿Qué libro me regaló? Blancanieves y los Siete Enanos. Y no vamos a ver la excepción y las, y, y, y las todo lo que han sacado en relación a los cuentos antiguos, ¿no? No, no vamos por allí. Este era un cuento pequeño, el clásico cuento para niños de Blancanieves y los Siete Enanos. Bien, eh, eh, con imágenes muy preciosas, pastadura de unas que serán unas 10 hojas cuando mucho. Bueno, pero a partir de allí, para mí fue algo, pues eh, no me esperaba que ese fuera a ser mi premio, la verdad. Pero a partir de allí empecé a tomar una cercanía con los libros y una apreciación de lo que son los libros, porque yo me imaginé que el libro era un premio que no cualquiera lo podía leer, que era algo, pues no sé, como un, vamos, a lo mejor no no no imaginé que era un tesoro, ¿no? Pero sí algo eh, excepcional, algo diferente, o sea, no era lo mismo que si en mi casa me regalaban de premio una muñeca o un dulce o un lo que fuera. Para mí el libro, la verdad, a partir de allí tuvo un, un peso eh, excepcional en mi vida. Y a la fecha, uh, eh, tenemos aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, y creo que en muchas partes de las ciudades y del mundo, no las librerías de viejo. Yo soy una asidua concurrente a las librerías de viejo y me fascino encontrando títulos que a lo mejor nadie se los imagina. no Hay unas novelitas pequeñísimas que hace algunos años costaban cinco pesos, De ediciones muy baratas que debieron ser de los años treinta y tantos, cuarenta y tantos A mí eso es lo que me gusta, encontrarme encontrarme libros sorpresas Hay ah, libros maravillosos, ¿no? De autores, sí, bueno, conocidísimos y, y excepcionales también Pero yo voy por los libros, este... Por la curiosidad y el encanto de, de traer a casa un montonal de libros De, de, de ediciones muy económicas y este... Y, y sorprendente de verdad el libro siempre lo va a sorprender a uno no entonces sí quería yo este pues comentarlo y, y hablar de eso de lo que es un libro para mí un libro es un premio es eh, eh, mi nieta que también es eh, le gustan mucho los libros alguna vez que entramos a una librería ella dijo que las librerías son un oasis que a ella le gustaría mucho vivir y en una librería, en una biblioteca. O sea, esta familia somos muy apegados a los libros, nos gustan los libros. Y bueno, eso era todo lo que yo quería comentarles y preguntarles a cada uno qué libro qué libro, qué cuál libro ha sido importante, cuál libro lo has detestado y cuál libro quisieran leer. Eso es muy interesante y muy importante, es parte de la curiosidad humana y obviamente pues de, de, de todo lo que tenemos como cultura, ¿no? que nunca vamos a acabar de, de, de, de abrazarla completamente, podemos leer 20.000 libros, podemos tener una biblioteca gigantesca, pero siempre, siempre habrá un libro, una página, una frase, algo que nos sorprenda y que nos haga mover que nos haga vibrar de emoción o de alegría o de... Alguna emoción nos va a sacar un libro. Es más, desde el color, desde el olor del libro. El libro es algo sorprendente y maravilloso que no debemos de dejar a un lado. Así que, pues ahí les dejo. <ríe> Por esta tarde me despido de ustedes. Y fue un placer verdaderamente hablar de libros, aunque sea en poquitas palabras y un poquito tiempo. Y eh, les deseo, como siempre, un super superfinde y nos vemos la próxima. Hasta luego. Aquí soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México. Me quedare sentado aquí en la penumbra de un jardín tan extraño Cada tarde y me otra vez de tomar una de termina Alicia, sortilegio de babia en el fondo del espejo. Alicia, ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia, en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alizia la laberinto sin minotauro me llama Teseo. Alizia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alizia dice que te quiere cuando ya te ha guarnado. Alizia expulsaba al país de las maravillas para Eta arañas alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba alicia siempre tan breve que ya termina alicia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 koosas no van tan bien. Lo siento, no puedo evitarla De verdad que no puedo evitarla Algunos me aconsejaban Que me rindiera o que me callara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 enanos se revelarán contra Gulliver. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y si conoces, asaltarán al único gigante Con sus pequeños rencores Con su bilis Con su rabia De nanos afeitados Y miope Pobre de ti Culliber Pobre de ti el día que todos los enano unan sus herramientas y su odio sus costumbres sus vicios sus carteras sus horarios no podrán no podrán No podrán perdonarte que ese asalto Para ellos la generosidad no es más que un lujo Que no pueden pagarse Viven alimentados por la envidia que los habita En forma de costumbre Míralos revolverse recelosos tras Tus gafas de concha te acusará te acusará te acusará de ser el tuerto en el país de los ciegos de ser quien habla en el país de los judos de ser el loco en el país de los cuerdos de andar en el país de los cansados de ser el sabio en el país de los necios de ser el malo en el país de los buenos de divertirte en el país de los serios de estar libre en el país de Estar vivo en el país de los muertos De ser gigante en el país de los enanos De ser la voz que clama en el desierto De ser la voz que clama en el desierto De ser la voz que clama en el desierto Tú que vas allá arriba, Ignacio, dices si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. очку Qualse arekin uxize子 fungalak lindintzen ya frisk dijo no me baste ni siquiera con esa esperanza Los 100 años de Macondo sueñan sueñan en el aire Años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian encadenado cadena Macondo sueña con José Arcadio Que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, en cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquiades, o Boe Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? cien años donde está Macondo eres epopeya del pueblo olvidado forjado en 100 años de amor esa historia eres epopeya del pueblo olvidado forjado en 100 años de amor esa historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol mariposas amarillas Mauricio Babilonia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 Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian En cadena de Macondo sueña, don José Arcadio Que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el 4 la belleza de Remedios, Violines Las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboeú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 mauricio mariposas amarillas de hola buenas tardes buenas noches estamos en 360 radio programa transmitido por radio cartón y hoy queremos celebrar el día del libro felicitarlo y felicitar a los lectores nosotros con mucho gusto o Hacemos de este día una fiesta porque a eso nos dedicamos. Vendemos libros, hacemos libros, leemos libros, vivimos libros. Y pues hoy en estos festejos, en este programa dedicado precisamente al libro, voy a leer un título, llamado, bueno el libro mágico. Es el título de este libro de cuentos de barro, libro cartonero de mi autoría, y dice así. Casi todos los domingos me lanzo a recorrer los pasillos del Tiangues de la 38, antiquísimo baratillo, con su chingo de voces y chácharas por todas partes, entre olores y sabores, miles de máscaras y ese inserque, en esencia no termina de enterarse de su in unicidad. ¡Qué belleza de anarquía indómita se respira y palpita como corazón de anfibio en el estanque! ¡Qué fluidez de vapores desmistifican la estulticia de los inútiles menesteres de ese aferramiento de ser un número más de la máquina y el alimento del joder! Iba cavilando iba en esas mafufadas... Y en busca de los gloriosos taquitos de ollita, ese manga, ese manjar de hígado encebollado con chilito martajado. Ya me andaba por emitirle la orden al taquero de échame 4 con todano y una agüita de limón con chía. Algo así resonaba en mi cerebro de crudo y llegaba hasta el corazón de mi estómago cuando a mis espaldas con el ojo que tenemos en la nuca lo vi. Ahí estaba el mamotreto de tamaño de una biblia con sus miles de páginas cosidas al lomo y empastadas en cuero, piel genuina de nonato y sus filos de oro. Ese ese es, me dije mientras retrocedía, estaba en el piso como vil basura, quieto con su poca luz propia, reposando sus cientos de años entre el rumbe y baratijas algunas piezas de porcelana canastillas de mimbre y monedas viejas con todas las letras de su título grabadas con polvo de oro el libro mágico en mi vida una sola vez lo había tenido en mis manos por escasos minutos o segundos todavía lo recuerdo mi memoria viajó en breve en retro 30 años 1980, Agosto, Avenida Juárez y Federalismo, una taquería, tacos especiales, 10 de la noche. Estaba sentado en la última mesa de la primera fila, cenando unos taquitos al pastor con tortilla recién hecha. Afuera, la lluvia torrencial como un gran manto de agua. La figura de Leonor se hace presente como la imagen de una bruja de cuento de hadas. Su estampa de mujer ciega, desangelada y anciana emparejaba a los personajes andrajosos de ciudades perdidas con sus muertos vivientes del post-apocalipsis, conocidos como los olvidados de Deus. Inmediatamente, uno de los meseros, muy en su papel, intentaba sacarla del local, arrojarla a la calle. Me levanté, hizo facto, de mi asiento y caminé hacia ellos, Con amabilidad enteré a Eleonor de mi presencia. Ella me tocó la chompeta y me dijo. Ya te reconocí gato. Invítame unos tacos. Le pedí al mesero. Sirviera una orden de taquitos a leonor Y en un momento depositó. Un suculento y rebosante plato. Con una orden de tacos. Charlamos un poco. No mucho. Mientras degustábamos la cena. Cuando terminamos. El Y pedí la cuenta, me preguntó, ¿vas a dejar propina? Sí, le contesté, ¿cuánto? 20 varos, dámelos a mí y te invito una caguama en mi casa, por aquí vivo cerca. Caminamos por Mariano de la Bárcena, el alumbrado público estaba muy jodido, la poca luz se sentía nebulosa, el honor debido a su ceguera se conducía muy bien, Y ella era quien me llevaba de la mano por la oscuridad. Nos detuvimos frente a un portón de madera demasiado viejo y cajumbroso. Lo abrimos empujando una de sus alas. Dentro olía a grasa y gasolina. Deduje con mi olfato que era un garage o un taller mecánico. Aquí trabaja mi nieto Elías. ¿Te recuerdas de él? Es de tu edad. Mi hijo José le heredó este taller. Elías es abogado pero le gusta más la mecánica. Hablaba a Eleonor mientras me conducía dentro del taller, esquivando autos, herramientas y otros enseres hasta llegar a un tejabán al fondo del corral. Adivinaba cómo estaba acomodada sus pertenencias en el cuartucho. Advertí que se sentó en una orilla de la cama y me comentó que por ahí estaba un banco de madera. Traté de ubicarlo, Encontré una silla vieja y ahí me senté. También me dijo que las chelas estaban junto al buró. Esas las ubiqué de volada. Pásame una caguama. A tientas la tomé y extendí mi brazo hacia donde provenía su voz. Sentí que la destapó con sus dientes, pero pensé, eso no puede ser. Me reí y ella conmigo. Nuestra risa se convirtió en una carcajada al unísono estuvimos bebiendo y charlando con algo de humo verde veía muy poco en la habitación casi nada luego me pidió que sacara una caja jitomatera de debajo de la cama te voy a enseñar algo que nunca más podrás volver a ver me susurró ahí sobre el buró está una vela enciéndela la prendí y se hizo la luz ella continuó diciéndome Saca el libro más grande de la caja, el que está forrado en piel. Estaba muy pesado. Lo de lo tuve que levantar con las dos manos. Siéntate, me ordenó. A como acom, acomodé sobre mis piernas el librote y pude leer tocando sus letras doradas en relieve, el libro mágico. El mismo libro que estaba ahí tirado entre tanta bazofia en el baratillo Y que me tentaba a recogerlo. Busca a la página 1462 y lee el cuarto párrafo. ¿Qué? Le contesté. Pon atención, me reclamó. Estás pensando en el futuro. Ábrelo en la página 1462 y lee el cuarto párrafo. Acerqué la vela y quise leer, pero la luz era hombrosa. Lo más loco es que mi mente iluminó a través de mis ojos la página y la hoja estaba totalmente en blanco. Lee el cuarto párrafo, gato, me exigió. Entonces empezaron a aparecer las letras en un idioma que no entendía. ¿Sánscrito? ¿Hebreo? ¿Griego? ¡Qué chingados! Las letras en su ideograma se modificaban y de repente podía reconocer algo, pero nada, era posible de leer. Estaba como dopado. Las palabras volaban en un paisaje desértico. Eran pájaros infames. No entendía ni madres. Eleonor el me arrebató el libro de las manos y en las suyas no parecía pesar tanto. Me sentenció que había perdido mi oportunidad de leer el libro. Nunca más lo tendrás en tus manos, me refunfuñó. Ahora estaba ahí en el puesto de baratijas. voltea a ver al custodio del changarro callejero que me observaba en mi introspección. Clavaba su mirada en el libro sin quitarme el ojo de encima, como queriendo encontrar lazos invisibles. Al cruzar nuestras miradas pensé en Elías. Retomé el camino a los tacos. El olor a hígado encebollado inundó mi cerebro. Me fui tras ese exquisito aroma Retornamos la próxima semana No hay círculo perfecto Hasta el próximo viernes De 7 a 8, Radio Cartón